El esposo que yo creo que se nos, nos llamó la atención es que tanto en la primera lectura como en la segunda con San Pablo, pues también en el Evangelio, ya no te acuerdas mucho de lo que ya pasó. Nos recomiendan en psicología que veamos hacia el frente que recordar muchas veces lo pasado, sobre todo cuando no lo hicimos tan bien, pues crea un sentimiento de culpa no muy sano. Que a veces nos atora, nos interrumpe, nos bloquea. Entonces, q u é es bueno motivarnos para ver hacia adelante, para planear el futuro, para motivarnos a lo que vamos a hacer. Y estas lecturas, como que nos ponen en esa situación, ¿verdad? Nos ponen como animados, tanto por las palabras de Cristo como por la conversión de Pablo, como el profeta que recuerda todo lo que tuvieron que hacer para salir de Egipto. Dejar atrás la esclavitud y la hambre que pasaron y la sed que pasaron en el desierto. Pero ahora el Señor dice: Isaías va a hacer algo nuevo. Dice: ¿No lo notan? ¿No están viendo que el Señor nos renueva? Y eso, como que nos queda, ¿verdad? Como que nos queda a nosotros. No solo con lo del Papa, sino por el mismo sentido de la Cuaresma que nos lleva a revisar y a caminar hacia adelante, hacia la Pascua, que nos hace resucitar y vivir una vida nueva. Al Señor le gusta, mis hermanos, hacer cosas nuevas, quiere dar de beber a su pueblo. ¿Qué significa esto? Que el Señor es misericordioso. El Señor hace grandes cosas por nosotros, hace grandes cosas por su pueblo, decía el Salmo el El Salmo Salmo 125. También lo encontramos ahora perdonando a la mujer adúltera. El domingo pasado perdonando al hijo que se fue de la casa y volvió arrepentido a pedirle perdón. Y ya lo recordamos cómo lo recibió, con qué gusto y con qué misericordia y bondad lo recibió. El Señor es compasivo y misericordioso con nosotros y con todos. El Señor siempre ha sido, el Señor así es. Es una invitación también para que nosotros lo seamos con quienes de alguna manera nos ofenden, aunque sean calumnias, otras veces, pues, está es cierto lo que dicen, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos andamos quejando? Pero aunque sean calumnias, nosotros tenemos que saber perdonar. Es la enseñanza de Cristo en estos dos domingos que acabamos de pasar, l o que estamos celebrando. A la mujer la sorprendieron en adulterio, pero Jesús, pero de Jesús, de Él, decían muchas cosas que no eran ciertas. También los perdonaba, aunque no siempre se arrepentían. Jesús tenía misericordia con ellos de los fariseos que le decían, como esto, le estaban poniendo una trampa, no se iba contra ellos. Los confrontó para defender a la mujer. Que esté sin pecado, que tire la primera piedra. Pues no, nadie tiró primera piedra. Él tampoco la iba a tirar. Dice San Pablo que todo lo que antes consideraba valioso al conocer a Cristo, eso ya es basura. Ya no vale la pena. Lo valioso es estar unido a Él. Dice que Cristo lo ha conquistado. Y no es que ya haya logrado corresponderle, dice que no le llega al ideal, dice no, no, no, está presumiendo y dice no, no, no, la verdad no ha llegado, pero un esfuerzo. Y ese llega a un gran ejemplo. Nosotros tenemos que esforzarnos en conquistar también el ideal de llegar a vivir la caridad como consecuencia de la fe que profesamos, lo estamos viendo en el año de la fe. Hay una meta a la que Jesús nos llama desde el cielo y la debemos conquistar, la tenemos que alcanzar, dice San Pablo. La justificación proviene no de la ley, sino de la fe en Cristo Jesús. No es solamente hacer por hacer lo que manda la ley de manera externa, sino que la ley viene del corazón, dice Jesús, porque del corazón es donde viene todo: lo bueno y lo malo, las intenciones. Los deseos y, la, y los proyectos que hacemos, buenos o no tan buenos, vienen de dentro de nuestro corazón, lo planeamos desde dentro. Esto nos ayuda a comprender más el año de la fe que celebramos, cómo se concretiza. La fe tiene que concretizarse en las obras de caridad. En la primera misa que celebró el Papa, a lo mejor les tocó a ustedes. El Papa Nuevo, el Papa Francisco, que celebró con los cardenales, les dijo, y ustedes a lo mejor lo han de recordar, que teníamos que caminar, teníamos que construir y que confesar. Pero dice: cuando caminamos sin la cruz, cuando edificamos sin la cruz y cuando confesamos a un Cristo sin cruz, No somos discípulos del Señor, somos mundanos, somos obispos, sacerdotes, cardenales, papas, pero no discípulos del Señor. Esto nos suena conocido. María, nuestra madre, nos ayude a convertirnos y reconocer que nos equivocamos, y nos ayude a volver a la casa del Padre. También que nos dé un corazón capaz de perdonar. Que San Miguel de Arcángel nos libre de la envidia y de la tentación de irnos fuera de la casa, lejos de Dios. Amén.